Siempre. <risa> siempre, siempre uno tiene, en realidad sí, no, no son poco, dos lados, uno tiene la casa, tiene todo. Son como ¿no? 50 lados Entonces, al mismo es. tiempo, ¿estamos? Bueno, eh, doctor Velasco, ¿cómo reciben ustedes lo que fue la sentencia hoy? Contentos en términos generales, hay que ver el detalle los fundamentos pero lo único que entendemos que por eso fue un poco más baja la pena de lo que nosotros solicitamos es que no se tuvo en cuenta un planteo que nosotros hicimos que era la participación secundaria en el homicidio de, de los cinco homicidios de la calle Ascuénaga y se dejó la figura del encubrimiento que obviamente es más leve pero en cuanto a la mesuración de la pena yo creo que estamos en un número bastante importante Eh, y, en definitiva, cercano a los 25 que nosotros habíamos pedido. Eh, siempre se habla mucho de lo que es la prisión domiciliaria y lo que todos critican, justamente, digamos, que en mm. la mayoría de estos juicios terminan en prisión domiciliaria. Mm. Insisto, yo, eh, la prisión domiciliaria es un derecho del imputado. Es un derecho que le asiste cuando se dan ciertos requisitos. Si esos requisitos se dan, pasa a ser una cuestión legal. Y por lo menos desde el Ministerio Público nosotros tenemos que respetar el principio de legalidad a ultranza, lo dice la Constitución, y lo que nosotros sí podemos poner énfasis es si son fraudulentas las razones por las cuales en definitiva se les da un arresto domiciliario a una persona. Y en este caso nosotros hemos insistido y sí, el Tribunal, por lo menos determinó que cada tres meses se va a revisar a la persona nosotros tenemos muchos casos donde pasan años y con un informe médico de dos años sigue la persona en arresto domiciliario entonces nosotros hemos logrado creo que en esto que hay un control verdadero de las razones por las cuales se da el arresto domiciliario y en definitiva corresponde porque lo dice la ley lamentablemente para por ahí algún no es simpático Pero si la persona no puede estar en una cárcel porque verdaderamente la salud peligra la vida, nosotros no podemos hacer otra cosa que a lo sumo cuestionar los informes médicos y demás. Que los hemos cuestionado porque nosotros en el primer arresto domiciliario de Mario Martínez interpusimos un recurso de casación que todavía está pendiente de resolución. O sea, no está cerrada la cuestión esa. ¿Van a apelar algún punto de la sentencia? tenemos que analizar lo, los fundamentos el tema del homicidio nosotros habíamos hecho una una argumentación que entendemos correcta entonces vamos a ver si de la argumentación de ellos encontramos alguna arbitrariedad y si encontramos alguna arbitrariedad nos habilitaría el recurso de casación en ese sentido también uno tiene que analizar muchas cuestiones cuando has, ver si eh, presenta un recurso o no la firmeza de la sentencia es algo que nos interesa también a nosotros entonces hay que hacer una evaluación completa del tema. Gracias.